cuando ya pasaron cinco minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Hoy, el maestro Horacio salgán cumple 97 años y vamos a recorrer toda su historia musical a lo largo de la madrugada. Tendremos un nuevo capítulo de la tercera temporada de Funes el Memorioso En este adelanto vas a ver algo de todo lo que vas a escuchar a las 23 Sobre cómo nació el punto final En historias de un día como hoy, en la fichera En Sociedades Perfectas Duke Ellington y John Coltrane Un disco de principios de la década del 60 De los archivos olvidados Vamos a rescatar a The Jarvis En el mini recital de las 3.30 Todo Cassandra Wilson Se vienen cuatro horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir.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 Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 10 minutos, te cuento que la temperatura para Capital y alrededores está casi en 11 grados, 17. La humedad del 60%, la visibilidad sigue siendo óptima, 10 kilómetros. Para el día de hoy se espera una máxima de 16, un arranque con bancos de niebla, sobre todo en el conurbano bonaerense, y se habla de paraguas, para casi todo el día domingo. El extendido habla de lluvias por la mañana y por la tarde-noche. La máxima del domingo será de 16, el lunes 15, el martes 16, se mantienen casi las mismas temperaturas que arrancaron con la ola de frío que en el día de ayer le bajó casi 10 grados a las temperaturas relativamente primaterales, primaverales en medio del invierno que estuvimos viviendo en los últimos días. Así que paraguas el domingo casi todo el día. Vías de comunicación 53546655 nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet, a través de www.radioam750.com.ar Arrancamos como siempre, vendiéndote el final. La última media hora será exclusivamente de Cassandra Wilson. If blood will flow When flesh and steel not one Drying in the color Of the evening sun Tomorrow's rain Will wash the stains away But something in our minds Will always stay vana empieza de 0 y hasta las 4 en la 750 Siempre decimos que estas cuatro horas de radio son una muy buena excusa para apilar sonidos destinados a a descubrir o a recordar ...depende el número de tu DNI frente a cualquiera de los sonidos que, que salgan de la radio. Y cada vez que tenemos la oportunidad, cada vez que alguna fecha lo, lo amerita o nos invita... ...lo que hacemos es citar a, a poetas a través de su propia voz... ...contándote alguna de las historias que imaginaron y llevaron al papel. Y fundamentalmente el hecho de poder tener el documento de su voz te termina de armar la postal, ¿no? Por un lado tenés el texto, pero si vos tenés la inflexión de la voz, del tipo que construyó cada una de esas palabras, bueno, se redondea la, la historia como nunca. Por eso es que esos documentos son, son tan, tan, tan importantes. Y siempre que podemos, lo que decimos es que este es un medio que si bien le da en forma indirecta una... Eh, un espacio muy grande a la poesía porque lo hace a través de la música no lo hace a través de los poetas y hay pocos programas que tengan que ver exclusivamente con con la poesía por eso es que cada vez que tenemos la posibilidad este, de convocar a quienes están llevando adelante en Buenos Aires, en esta Buenos Aires tan, tan, tan particular en función de su oferta este teatral, musical qué sé yo, de espectáculos en todo sentido eh, lo hacemos traemos aquí a quienes están llevando adelante Esas patriadas casi en soledad Porque la poesía, insisto Indirectamente es convocada todo el tiempo A través de los textos De aquellos, básicamente, constructores de canciones Pero Nos vamos perdiendo esa magia De, qué sé yo No sé, de, de mi adolescencia De verlo a, a Vilches con su histórico Gululú, en los 80 Verlo a, a Bebán y los Caminos de Federico Haciendo a García Lorca No digo que hayan sido los únicos Ni mucho menos porque ha habido muchísimos cultores de la poesía aquí en buenos aires pero cada vez que tenemos la posibilidad eh, invitamos a quienes están trabajando con, con poetas y si es con poetas latinoamericanos mucho mejor porque en algunos casos son los olvidados son los cajoneados son los son los maltratados mediáticamente hay un espectáculo que está llevando adelante a la ja araja y cómo va muy buenas noches y muchas gracias por por estar aquí, por venir a contarnos qué hacés y por dejarnos un poquito de, del espectáculo que estás este, desarrollando ahí en, en Villa Cordelia en Presidente Perón al, al 1900 ¿Cómo va? Muy bien y en principio creo que todos nosotros muy agradecidos de que nos hayan convocado a través de Hernán, nuestro gran amigo y gracias vos en confiar en nosotros Es más o menos así el, el diagnóstico que hacíamos sobre sobre la poesía todo el mundo habla de De poesía pero cuesta subirla al escenario como como eje como único eje del espectáculo no hay poesía por todos lados sí, sí, pero claro. que suba como único eje del espectáculo cuesta bueno eh, de hecho yo elijo la posibilidad de leer sí. la poesía no la la interpreto de alguna manera juego con ella sí. me subo a lo que siento y a los cambios que se van produciendo en mí ...y con mi compañero... ...que en este momento es Mario... ...que está acá también con nosotros... ...que me, me co colabora con su música... Uh -huh que por ahora el... tiene muy muy guardada la guitarra, pero le vamos a pedir o sea, que que es facilito, que darle tiempo Pero bueno, todo eso es un trabajo que hemos hecho nosotros de climas, ¿no? Sí. De conexiones, la música y, y la poesía tienen mucho que ver, uh -huh. obviamente, pero este es algo así como que va, va surgiendo, ¿no? Uh -huh. Uno se va conectando con esto y vas vas dejando que salga lo que lo, lo que esa ese texto te va te va diciendo, ¿no? Uh -huh. Así que es, es así Además la poesía promueve situaciones este, de espectáculos más intimistas La posibilidad de poder este, gozar de, de quien interpreta ahí a, a tres o cuatro metros Y poder ver un montón de cosas que te perdés a través de otro tipo de espectáculos Claro, y además este el tema de leer, como decíamos antes Produce como un distanciamiento que no es lo mismo que decir una poesía ah, decirte sí. haberla integrado vos sí. que es un trabajo muy interesante obviamente sí. pero a mí me gusta leer porque me genera un distanciamiento uh -huh. siempre leo y siempre estamos buscando que pase algo distinto no es cierto ah, que pase algo distinto en eh. no, no quedarse con con la misma cadencia ¿no? No, claro. el, no el formato entonces de lo que vos haces se parece mucho más en función de lo que yo contaba desde el recuerdo aquello de De, del bululú de, de Vilches o los caminos de Federico claro. eh, se parece mucho más a lo que hace por ejemplo Alterio por España cuando también de la mano de un guitarrista salen y hacen a, a León Felipe por toda España pero a través de la lectura de León Felipe claro, exactamente. Sí, la lectura produce otra cosa sí. eso espero que también pase y también cierto, me parece sí. muy eh, interesante que como artista uno pueda estar provocando eso el deseo de que otro lea Y se dé cuenta lo, lo que significa leer, ¿no es cierto? Uh -huh. Leer y que el otro escuche, porque tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Este, escuchar también, ¿no? Uh -huh. Cuando uno lee, el otro escucha, ¿no? Se cuenta algo, eh, es algo distinto. Contame cómo nace Desamor, ese es el, el título del espectáculo. <risa> Mario, ¿cómo nace Desamor? ¿Cómo nace esta historia? Nace como un encuentro eh, entre dos personas que se conocen y comparten... Eh, un camino artístico por ahí distinto no Arajati desde la actuación desde la búsqueda de, de lugares no comunes en la actuación y en en, en digamos en los espectáculos y lo mío nace desde una inquietud también de, de empezar a experimentar qué pasa cuando alguien que toca un instrumento y generalmente va a exponer una música o una canción pasa a ser un acompañamiento de sí. un poema que ya tiene una fuerza de por sí. Entonces, la búsqueda de de dar ese darle más importancia a ese poema que ya viene con su música uh -huh. y ver cuál le corresponde, ¿no? La búsqueda mía fue ver en cada poema qué música le correspondía. Uh -huh. Pero ¿No? terminas de armar ese Eh, el clima, ¿no? sí, El clima sí, se termina de armar sí, a través de, de la guitarra. Es eh, muy interesante. No, sí, sí, hace, sí, claro hace otros sí. sonidos. Cuéntanos no. otro sonido <risa> de... ah, tengo tengo sí, hacemos tenemos un arpa eh, de boca vietnamita. ¿Podéis yeah. hacer alguna si eh, sí, lo tengo por él tengo que buscar. Sí, eh, sí. tengo una calimba también, tengo un, un tambor de ¿Cómo se llama? Ocean Drum, ocean tambor drum. especial. Se escucha un sí, sonido sí. como de océano. Uh -huh. Sí, o sea que hacemos mezcla de texturas sonoras con, El por clip. ahí, algunas canciones también específicas y algunas músicas improvisadas. O sea que es todo una mezcla, sí. no es no es algo concreto, que son eh, canciones todas mías o música. Sí sí vamos, vamos sí, sí, vamos tratando de que la música sea lo que ayude a la poesía A, a concretarse, digamos ¿no? ¿por qué estos autores? Eh, perdón, te, te sí, quiero seguir dale. contestando algo que vos preguntaste dale. ¿por qué desamor? y, y entramos ah, en esto perfecto. que, que, dale, que, dale, que dale. estuvo fantástico, me pareció bien bien lo que experimentamos nosotros en este desamor pero sí. eh, nosotros cuando empezamos a pensar en esto y nos juntamos y nos llevó mucho tiempo igual tomar esta decisión y este compromiso porque es un compromiso ponerse uh -huh. a hacer algo no trabajar y, y ponerse fechas de, de sí, ensayos, claro. etcétera, etcétera, etcétera los que saben lo que les cuesta hacer algo saben de lo que estoy hablando entonces eh, cuando empezamos con todo esto pensamos en esto primero en que queríamos que fuera una poetisa o poeta como uh -huh. me decía hoy este Gabriel un fotógrafo que vino a sacarnos unas fotos en un ensayo que ya no se dice más poetisa parece que se dice poeta solamente al hombre o a la mujer decía él, dice que pena porque me gustaba la palabra poetisa Entonces, eh, la poeta o la poetisa Dulce María Loinás Poeta cubana uh -huh. eh, Yo la elijo Y se la, se la hago conocer a él en una oportunidad Le digo, mira qué hermosa poesía Porque un amigo que sabía que a mí me gustaba mucho Todo este tema Y que lo vengo trabajando, el de la poesía Me dio en una oportunidad Que yo buscaba poetas Me dio a Dulce María Loinás sí. Y mi amigo, como decimos los actores se fue de gira, en cinco uh -huh. meses se fue de gira, y nos sorprendió bastante, ah. y... Y entonces yo me enganché con esa poesía Como que dije, me dejó este legado, ¿no? A ver qué hago mm. con esto Y le dice, lo comparto a Mario sí. Y a Mario le encantó Y dijo, no, esto hay que musicalizarlo Entonces yo ahí lo agarré, ¿viste? Le tiré el anzuelo y dije Está muy bien. Está Este muy bien. es mi músico Este, este es el momento, dijo este momento es el momento Y perseveré durante varios meses Ajá. Hasta que conseguí que me diera el sí Me dio el sí y ya estamos por parir pronto uh -huh. Entonces eso fue Dulce María Loinás Y la historia de que era una mujer, y yo soy una mujer, él es un hombre, un varón, entonces elegimos otro poeta con el cual yo ya había venido trabajando, también con una historia similar, con un amigo que me dio a conocer este poeta, que es Jaime Sabines, uh -huh. un poeta eh, excepcional mexicano. Entonces decidimos trabajar a, a autores latinoamericanos, por ahora. Sí, es todo un una imagina, ¿no?, que lo que va a suceder a partir del 22 de junio será un descubrimiento para el que está del otro lado espero verdad sí, claro porque sí. se trata de dos poetas que no son de sí, exactamente de, de, de, de que yodulso corriente claro para ¿no? nosotros claro, por lo claro. menos no, en general no los conocí sí. eso es un gran placer para mí ¿eh? sí. para nosotros y sí, ¿sí por ser? supuesto aparte conocer, ¿no? la intensidad de cada uno con, con sus diferencias no la intensidad de jaime y la de la dulce maría son Muy, muy contrapuestas tienen Mantienen un fino equilibrio digamos. Para mí sí, para ¿No? mí sí, sí. ¿Cómo podemos pintar quién es la cubana Quién es el mexicano a través de su de su poesía Y bueno, hay, hay ejemplos Bueno, te voy a leer una dale, de Dulce dale, dale, María dale. Que es donde él toca muy bien La guitarra, sí. una canción Pero parece que por ahora no nos la va está muy, sí, está muy No te olvides después que te quiero decir Por qué <ríe> se llama desamor sí, Porque sí. es muy importante Dulce María dice a la del amor más triste tú que amas un amor fantasma y que das un nombre a la niebla a la ceniza de los sueños tú que te doblas sobre ti misma como el sauce se dobla sobre su sombra reflejada en el agua tú que te cierras los brazos vacíos sobre el pecho Y murmuras la palabra que no oye nadie. Ven y enséñame ahora a dar el silencio, a encender, a quemar la soledad. La... Bueno, ahí hay muchas respuestas de quién es Dulce, ¿no? De quién es dulce? esta. Empezamos a conocerla. Es un poquito dulce. Empezamos a conocerla. <risa> sí. Eh ¿y, y quién es tiene, Jaime? tiene sus aristas también la querida. Dulce, ah, bueno, ¿eh? sí, pero vamos a dejarlo eso para sorpresa, ¿no? Que, que los que vengan a ver el espectáculo se enterarán. Ah, muy bien. Bueno, ya, ya sabemos quién es Dulce y Jaime por dónde cuál es su Oiga, cuál es cuál es su su, su veta poética, cuál es eh, por dónde pasa Su, a quien le canta, a quien le escribe. Y él es un interesado de las mujeres y de la vida, ¿no? Ajá. Es un ser humano con una con una decisión vacilante. ¿No? Esa vida que lo lo lleva a descubrirse a cada paso, es así, ¿no? Jaime. Sí. Jaime es un, un mexicano muy intenso, muy muy guerrero, ¿no? este a veces yo lo he sentido y lo he hablado con Mario como muy machista también Ajá. ¿no? Eh, pero confesándome como mujer también entendiendo que es como una energía masculina que, que en algún lugar a la mujer también le gusta ¿no? hay viste un juego del tango ¿no? esta mm. cosa intensa donde de repente es desafiante ¿no? por ejemplo él dice espero curarme de ti en unos días debo dejar de fumarte de beberte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 Este, ahí don jaime se muestra fuerte y el tipo está destrozado pero bueno es un formato formato muy muy muy interesante además bueno el tipo es una pluma por lo que leíste ya con eso nada más nos encontramos con un personaje que trabaja en los primeros tres o cuatro versos la metáfora como nadie voy a tener sí, que fumarte es una espectacular ¿no? sí, bueno, estamos descubriendo yo soy parte de ese público que a partir de, <ríe> suerte, del 22 que... va a descubrir a te esperamos a dos ¿eh? personajes alguna sí, de claro. las noches tenés que venir sí, no, miedo, no, eh, para mí la, la, la, la conjunción este, de la guitarra o de cualquiera de los instrumentos que te acompañen a través de Del trabajo de Mario y, y después la comunión que se produce en ese momento claro. Con los que están Enriquece mucho esto sí, eh, sí. ¿no? Esto eh, es parte de un ensayo Cuando sí, vas al escenario es otra sí, cosa sí, sí. Hay un vuelta Una, y, una cuestión que, que se nos presentó sí. Trabajar es un lugar pequeño Es un show que no va a ser más de 50 personas Es un lugar pequeño Eh... Y decidimos trabajarlo sin amplificación, Ajá. o sea, usando sí, nuestras sí. propias voces acústicamente, eh, y la verdad que estuvimos haciendo las pruebas y eso llega de otra manera la gente. Sí, sí. hoy eh, oh, eh, lo vimos, es verdad lo que decís. ¿eh? No, sí, eh, más de no, carne no, y hueso. Sí, sí. sí. En, que en que... este momento donde bueno, estamos acostumbrados a que no toda, pero mucha música ya esté demasiado sí, mani claro. demasiado sí. manipulada y, por Y, y no so yo preguntaba, ¿se escucha? Se escucha, sí, sí, sí, perfecto. Y es un lugar lindo, así un living muy cómodo. También puedo puedo aportarles sí, y, claro. sí. Un amigo, eh, decir, un sí, amigo que, artista, <risa> director también, este teatrista acá, que sí. viene a, a escucharlos hoy a ver un ensayo justamente y a aportar un poco sí, sí. y a disfrutarlo. Eh, sin decir dónde va a estar el escenario, que justamente es uno de los elementos sorpresa eh, Que tiene su movilidad <risa> sí, y, sí. y que no está totalmente definido se define a cada función Claro, ¿no? claro Esa es un poco la energía de la performance, ¿no? Estamos claro. trabajando algo que sea espontáneo, que tenga que ver con el momento presente, ¿no? En cada uno de las de los encuentros performáticos de las acciones Van a suceder intervenciones diferentes Es decir en el que vea la primera el primer encuentro va a haber algo, el que vea el segundo va a haber otra cosa, el que vea el tercero va a haber otra. Uh -huh. Nos permitimos distintas ropas y las sentimos como necesidad de cambio, ¿no? Es decir, hay toda una, una cosa así de, de, de momento presente, de estar uh -huh. en la acción, ¿no? Nos quedó pendiente por qué desamor. Eso te iba a decir desamor porque lo primero que nos dimos cuenta es que estábamos eligiendo poetas de amor. Sí. Sí, sí, totalmente sí. Hablaban del amor Del amor Del amor Pero vimos Y gracias mucho a Jaime también Y a nuestras propias vidas Experiencias Experiencias Que el amor Está lleno de sombra Y que quizás Esa sombra Es la mayor luz La que nos hace aprender La que nos hace cambiar Entonces Encontramos primero La palabra desamor Y nos pareció un poco Más creativa también ¿No? Como decir Todos hablan del amor Nosotros hablemos Del desamor uh -huh. Y después ahí este apareció por otra circunstancia hablando de que cómo lo van a llamar desamor y entonces hubo el aporte de una persona que nos dijo pero desamor tiene la acción del dar amor que te está diciendo des amor uh -huh. ¿No? sí. te pido que des amor entonces eh, en nuestra en nuestro flyer está presentada la publicidad así de De okay. dar Y amor con mayúscula Como el amor más divino ¿no? uh -huh. Des en francés es, el, es el, No me acuerdo como se dice perdón, pero pero Es no, amores no, Es un sí, claro. artículo indefinido ah, pero, sí. Plural, amores, amores. Uh -huh. Es decir como amores, amores. Uh -huh. O, les amo, les o amus, sea que amo, les Nos amus. salió como un título amores. bilingüe <ríe> sí. Sí. Muy, muy a pesar nuestro Pero incluye Puede venir gente de otros países <ríe> Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegas vos a la poesía? Y contanos un poco de tu historia Uy eh, No, mi historia no sé cómo contar Esta noche no, Solamente lo que Cuando tenga que paso. ver Solamente lo que tenga que ver con la poesía Es que todo Desde chiquitita fue la poesía Te voy a decir, qué divino sos La verdad Gustavo sos, sos fantástico Porque desde chiquitita eh, Yo hacía poesía Y sí. hacía performance Ajá Entonces mi mamá me cuenta que mi abuela, y yo tengo una imagen, que tenía un cuarto arriba, ¿viste?, uh -huh. en un lugar de su casa, y había una, una cortina que era de flores, que era floreada. Sí. Y yo salía y me vestía y me ponía collares y les actuaba a todos y les decía, la forforeada. Está muy bien. ¡Ja, <risa> Yo hacía, ah, yo hacía de chiquita y sigo haciendo lo mismo, porque hacer esto es una locura. Yo te digo, eh, hacer un espectáculo en la ciudad de Buenos Aires solo, sí. bancárselo solo, haber ensayado, no sí. vivimos de eso. Sí. Pero además de hacerlo de poesía, es como poner el freno de mano totalmente a, a, y además, a la vida cotidiana, al ritmo de la vida cotidiana. Y es maravilloso. Porque es, así. para porque me tenés que escuchar. De otra manera uh -huh. y Con otro grado de atención Tengo tantos con... poetas que quisiera decir Tantos mm. poetas que quisiera decir Porque sí. la verdad es Que puede es, es, ser que esto sea solo el comienzo Esto Está es el bien. comienzo te digo, es, es, es increíble la cantidad de poetas Y cosas que uno puede decir sí. y, y, y disfrutar Y cómo lo disfruta la gente De uh -huh. todas las edades he ¿eh, sí. Porque tengo experiencia de haber ensayado Por ejemplo no sé, en Capilla del Monte Donde he vivido un tiempo también uh -huh. Y hecho espectáculos de estos Y Bueno, estar ensayando en la casa de una amiga Y de repente llegan cuatro niñitos Por equis circunstancia viste Vienen sí. con la madre, se sientan Y quedar así Con los ojitos, viste uh -huh. y Gente mayor, gente de todas las edades Cuando vos lees y lees con tu corazón Lees presente, lees sí. transmitiendo Es una cosa conmovedora uh -huh. Quería preguntarte eh, Hace poquito estuvo aquí Ana Yucid Que Estuvo llevando adelante un, un espectáculo de poetizas. ¿no? Ana es la, ¿qué, qué de Yusif? La hermana de Ah, pero ella el no se dedicaba de a hacer cine. No, no, no, Ana es, bueno. Era, es, era, era, era... Es escritora, y lo que hizo fue tomar un montón de, de mujeres, pero eh, eligió para que las interprete a un hombre, a un actor. Quería preguntarte cómo es interpretar a un poeta. Sí, tenés razón. Sobre todo Sí, sobre todo el tema del cambio de género, ¿no? sí, claro. porque ella no, no lo aplica, digamos. No, no, en este caso no, a veces lo he aplicado, pero acá no. No sé. <risa> yo, yo en ese momento no soy ni hombre ni mujer, ¿viste? Uh -huh. Yo fluyo, siento... Es el sí. amor, es, es, es lo mismo que puede sentir una mujer, un hombre. Todos tenemos femenino masculino, lo que hablábamos hoy. Uh -huh. este, en, cuando me pongo ahí, no sé, lo leo a él, ¿viste? Lo leo sí. y, y no no me molesta, la verdad que eso no me molesta. Ajá. Uh -huh pero muchas veces cuando he cantado dicho la poesía porque yo rescato mucho como doy talleres también de todo este tema y del trabajo con la voz eh, a veces he trabajado los tangos por ejemplo con sí. eh, grupos con adultos mayores que es uno de mis temas eh, y decir Bueno, pero vamos a sacarle la música, al revés, ¿viste? Entonces, vamos repente, a convertirlo en poesía vamos, pura. Vamos a leer la poesía primero sí. y después lo cantamos. Y, y todo lo que cambia, ¿no? Todo, sí. todo todo eso como que se crea una cosa una cosa nueva, ¿no es sí, cierto? Sí, claro. Este, así que, bueno. Sobre todo cuando los tangos fueron escritos, eh, a ver, la poesía nació por un lado y la música sí, por el otro. Claro. Bueno, hay por ahí cantidad de tangos sí, de un letrista y un compositor si sí, ¿no? no, o tenías más. al revés caso sí, sí, sí, como sí. el de Pascual Contursi que es el inventor justamente del tango canción, que era meter una historia de amor de situaciones existencialistas este, de, de cualquiera de ellas, en tres minutos pero él generalmente lo que tomaba era músicas hechas, y trabajaba a medida de la música que ya estaba armada ah mira Eh, en, en la mayoría de, de las situaciones ¿no? Así uh -huh. nació Mi noche triste O, o cuando él Le, le mete la, la primera letra a la cumparsita Toma la cumparsita Y el tipo desarrolla sobre ese envase Un contenido Ahora, otro tipo es mansi O Cátulo Bueno, esta es la poesía sí, sí, claro. Esta es la poesía no uh -huh. eh, Sin ataduras De este ninguna métrica Que tenga que adaptarse A lo bueno. que diga el pentagrama Esta claro, es la poesía claro. Bueno, ahora vos dale, dale el envase Y ahí tenés poesías upa. Mm, y Mayores Lo que pasa es que lamentablemente Esos tipos Y sucede también con los letristas en, en realidad de cualquier género de la música popular Del rock nacional, del folclore Que no son tomados Con la estatura de poeta que tienen Claro sí. este, y, y vos te encontrás En algunos casos, con Manuel J. Castilla, con... Qué sé yo, la lista es innumerable. Sí, sí, y sin embargo, sí. parecería que esos tipos no utilizan metáforas, no te pintan paisajes ¿no? Y en algunos casos son mucho más grandes de los que nos exponen como los poetas de verdad. Sí, claro. sí, sí, sí, por supuesto. Y sí, sin embargo, sí. parece que están subvaluados, claro. son parte de un género, este, qué sé yo... No sé, como si fueran los... Los autores de las telenovelas en el marco de la poesía no mm. Son subgéneros sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Este, Ahí en un rinconcito mm. Los tipos quedan tirados Y hay personajes, insisto, con Manzi Que para mí me parece uno de los poetas Que le habló al amor desde lugares este, A los que algunos poetas Con mayúsculas no llegaron claro No sí, llegaron sí, sí, sí. ¿no? O Silvio Rodríguez Yo creo que infinidad de poetas Que deben tener producciones No sé Darían todos sus libros por haber escrito Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones ah, sí. eh, Hubieran dado todos sus libros sí, o sea, sí, mira, sí, Porque sí. se me ocurra esto claro. Por haber sentido esto Que había que decir esto sí, sí. Y sin embargo, eh, ese ojalá Pasa como si como si no fuera una poesía y la pucha si no esa no es una poesía uh -huh. si ese no es un canto al amor sí. este, ojalá es un canto desgarrador ¿te parece que pasa desapercibido? No. Eh, no pasa desapercibido el artista no pasa desapercibido su pero, obra si, no... pero no se lo toma como poeta No, no, no aparece el... Bueno, lo que pasa es que él es más reconocido como un músico cantautor, ¿no? Mm, claro. Y se le suma, el, ahí el, se claro, le suma. ¿Qué sería si, el, qué si él no hubiera sido esto, cantautor porque, ahí está, pues, y hubiera, y hubiera que... publicado claro. esas poesías? Sería un poeta. Ahí está. Sería un poeta. Es interesante esto que está haciendo. Sin no, embargo... Como un quiebre, ¿no? Sin claro. embargo, es un poeta. Es un, un poeta, ¿y cómo? Pero claro. para eso parece que hay que tener, para esta... Para esta sociedad hay que tener una cosa impresa en papel, un librito, claro. y que te cataloguen como poeta. Una especialización, ¿no? La, y después la sos poeta. De las, de las, como sí, si fuera también. una... De las hay que ¿sí? institucionalizarlo al tipo como tal, y después vemos qué pasa. Mm. ¿No? A ver, eh, si Lorca, eh, cosa que sucedió después, este todas sus poesías hubieran sido hechas a la medida de canciones, quizá no hubiera sido el Lorca que fue. ...cuando Lorca escribe lo que escribe... ...no solamente es un poetazo... ...es uno de los más grandes de todos los tiempos... ...y es uh -huh. llevado después a la música... Uh -huh. ...y cuando es llevado a la música... Eh, ...no se lo relativiza... Uh -huh. ...porque eso sucedió después... Uh -huh. ...¿no? y lo mismo con... ...bueno, con, con Machado... con ...primero fueron poetas... ...y después, cuando fueron llevados al disco... Eh, ...siguieron siendo poetas... ...porque ya tenían el rótulo... ...ya tenían el cartelito... ...cuando la cosa nació al revés los otros tipos nunca se conviertan en poetas. no Parecería como que ser músico popular implica, bueno, no sos del club. de la elite. ¿eh? Claro, no sos, no sos de la élite no sos de este club. Y ni hablar de, en ese sentido, los poetas del tango y del folclore, que han sido los más... Bueno, este... eh, voy a tomarme el permiso Dale. de volver un poco al, al, al tema nuestro. A mí lo que me sorprendió fue encontrar en estas poesías algunas canciones... Ajá. Pocas conocidas que en su métrica entraban en Mira. en, en, en, en el poema sí. Ajá. O sea que bien podrían haber sido sí. cantadas con creo esa que... letra sí, digamos, sí, Las creo. canciones en sí, vez de con la letra original que tienen Eso me Mira. pasó en algunos de los descubrimientos y, y... Eh, Porque yo creo que también la creación parte de, de algo que se combina aleatoriamente con otra cosa O sea que esa aleación pues, se podría haber dado perfectamente con esta misma poesía, con otra o con una tercera, y la música siendo la misma. Uh -huh. Entonces nos encontramos que también hay mucha mayor cantidad de poetas conocidos que de músicas o melodías famosas. Uh -huh. sí, sí. no eh, La música a veces es eh, un poco esclava de, de, de, de la letra y la poesía porque es lo que también da reconocimiento. Uh -huh. O sea, uno escucha una música sin, sin letra y difícilmente se acuerde de ella. Sí, sí, es cierto, ¿no? es ¿eh? Por eso me quedé repensando bueno, en lo que vos decís sí. sí. habría, habría que armar un espectáculo tiene, sí, yo claro, creo que, sin, que por eso es un ensamble, se... ¿no? También lo sí. nuestro, como que estamos eh con algún instrumento. Ahora, no, ahora, no. ahora en un ratito vamos a Vamos a claro. sí, ver si está afinado. ¿Qué ¿Qué es? bien, no, vale, vamos si vamos no, no otra, ¿sí? porque si no estamos hablando, mira qué interesante la neuroergía. y 50 tenemos el informativo, así que ahí podés este, salir a, ah. a producción, lo afinás claro, y, y damos Yo me quedé gustado escuchándote y sí. pensando lo que decías y yo me preguntaba un poco me asocia a lo que vos decís mario como que en realidad no sé si es que es más ser poeta que ser cantautor o que ser músico o que viste eh, creo que hay muchos poetas que han sufrido mucho de hecho jaime Sabines, te puedo leer acá una cosa uh -huh. hermosa sobre él que dicen en, celebrándolo en, en méxico en un evento este ha sido un hombre que ha sufrido mucho también no, no, no, no conozco demasiados poetas que hayan sido realmente así hayan vivido no sé cómo decir, la vida, porque, loca. la vida loca, porque ah. no sé qué palabra, porque yo finalmente me doy cuenta que a mí tampoco me interesa la vida loca, por eso no la tengo, pero quiero decir, eh, ser poeta es, es, es estar conectado con muchas cosas que, que, que, que nos movilizan, ¿no? que nos producen reflexiones, el otro día mi hermana trajo, mi madre ya está viviendo en una residencia geriátrica, y... Mi hermana trajo un libro de Antonio Machado sí. y nos pusimos a leer y descubrimos. En casa se leía mucho desde siempre, quiero decir que no, no es que lo descubrimos en ese momento, pero mm. descubrimos una poesía de Antonio increíble, unas frases cortas también, uh -huh. con un nivel de reflexión que mi hermana misma decía, pero esto da para hacer un, un taller, porque, viste, era como decir, me pongo ponerse a pensar ¿no? sí. de alguna manera creo que lo que estábamos recién uh -huh. compartiendo tenía que ver con eso pienso, el poeta es más el poeta es menos, ¿quién empezó primero? no y un poco Javier decía acá también eh, en realidad es como generar una interdisciplina no donde estamos todos este el poeta funciona, el músico funciona el otro entra significa que me parece <risa> he una buena interpretación de lo que por hoy dije <risa> no sé <risa> Pero bueno, es eso en parte lo que seguramente va a aparecer en el escenario, eh, esté pensado o no, porque creo que la poesía nos nos va a llevar hacia ese lugar, este, el sábado 22, repetimos el 29 de junio y después dos fechas previstas para julio que son el día 6 y después el día 13, a las 21 horas... Allí en esa sala que vos decías Es chiquitita, pero pero muy sí, Muy amigable muy sí, sí. muy acogedora En Brilla Cordelia Presidente Perón, 1-9-2-6 eh, Yo les voy a proponer entonces Nos quedan 60 segundos Que el señor se vaya a producción Que afine Ajá. lo que tenga que afinar Perfecto. Le vamos a dar tiempo después del info Vamos a seguir adelantando el mini recital De las 3.30 con Cassandra Wilson Así que vas a tener unos 3 o 4 o 5 minutos Para poner las cosas sí. en, en su lugar y ya cuando volvamos del Info despedirlos a ustedes, pero que ustedes se despidan haciendo una partecita más integral del espectáculo que se va a vivir a partir del 22, ¿les parece? Vale, bueno, gracias. Gracias. gracias En un ratito nada más, tiempo de noticias ahora en AM750 y en un ratito vamos a, a contarles vamos a invitarlos de manera más integral a ver este desamor que va a subir a escena el 22 de junio ...y 50 en 750 argentina avanza derecho a la información hora 0 50 minutos humedad 6 por ciento temperatura 10 grados 8 décimas allanaron el edificio donde vivía Ángeles Rawson. La fiscal que investiga el crimen, Paula Azaro, ordenó un nuevo allanamiento a la casa del encargado del mismo tras la declaración de más de 10 horas de la familia de la adolescente que apareció asesinada en el SEAMSE de José León Suárez. Los efectivos policiales inspeccionan el subsuelo del edificio ubicado en Rabiniani 2360, en el barrio porteño de Palermo. Martín Sabatella pidió que la Corte Suprema falle con celeridad sobre la Ley de Medios. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual expresó que es necesario que se resuelva lo antes posible porque es una situación de gravedad institucional. Sabatella aseguró que esta ley viene para mejorar la democracia y para garantizar la libertad de expresión el caso está en la Corte y por lo tanto es la Corte ahora la que tiene que resolver porque lo que estamos hablando es una ley de la democracia votada por el Parlamento Nacional que viene a mejorar la calidad de la democracia porque viene a garantizar libertad de expresión, pluralidad diversidad, enfrentando la concentración mediática y las tendencias monopólicas que lesionan la libertad de expresión y no la podemos aplicar integralmente por estas medidas cautelares por estas maniobras que se generaron de estos años, entonces es importantísimo resolverlo para poder avanzar y que nuestra democracia pueda los pasos en materia de comunicación que la ley establece. ¿no? Yo no puedo hablar de los plazos de la Corte, ni cuándo va a establecer la Corte la resolución, o cuándo va a dictaminar la Corte, o cuándo va a resolver. Lo que sí, no tengo ninguna duda, que esto es urgente, que es absolutamente necesario que se resuelva con rapidez, porque hay una situación, a nuestro entender, de gravedad institucional, porque por supuesto que la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley, pero que una ley esté frenada por más de tres años y medio, eso lesiona las instituciones de la democracia, porque uno tiene que partir de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que un juez diga lo contrario, si no, no hay orden jurídico posible. El sindicato Unidos Portuarios Argentinos aseguró que los actos de violencia fueron provocados por la CTA de Michelli. En un comunicado expresaron que los mismos procuraron entorpecer el acto leccionario para renovar las autoridades del gremio y atacaron con armas de fuego y cuchilladas a trabajadores quienes debieron ser hospitalizados. El secretario general de la organización sindical, Juan Corbalán, expresó que esos grupos se apostaron en las intersecciones de Ramón Castillo y Prefectura Naval, quemaron gomas e ingresaron al predio para impedir que los estibadores de las terminales porteñas pudiesen votar. patria grande Nicolás Maduro destacó que en Venezuela hay un sistema universitario modelo. Durante el acto de graduación de 828 nuevos médicos integrales comunitarios, el presidente aseguró que desde la llegada de la Revolución Bolivariana, la matrícula de estudiante en el país se eleva 10% por año, ubicando a esta nación en el segundo de América Latina. El mandatario le recordó a la población que entre 1988 y 1998, este indicador se ubicaba en apenas 4,5%. Humedad, 63%. Temperatura, 10 grados, 8 décimas. Tatiana Kuchnir. 7.50 avanza. Derecho a la información. Ven a que yo invito a todo amigo de Al-Ghazim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche un jeque árabe con ganas de hacer amigos,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 a las 4 prohibido amanecer en la N750 Bueno, mientras Mario afina la guitarra, mientras vamos preparando algo de el desamor que vas a vivir a partir del próximo 22 de junio, allí en Brilla Cordelia, en Presidente Perón, 1926, te sigo vendiendo el final, te sigo contando que va a pasar a partir de las 3.30 cuando se haga cargo del programa La Música de Cassandra Wilson. no hay nada prohibido, excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM750. Ya gastó el nuevo día Te recuerdo que el pronóstico del tiempo Está indicando que habrá lluvias el domingo Por la mañana y por la noche El extendido dice que entre el lunes y martes No habrá paraguas en Capital y Gran Buenos Aires Tampoco en el día de hoy Con una máxima de 16 grados En la operación técnica se va el señor Alfredo Alegre Llega Iván Bravo Que se va a quedar con nosotros hasta las 4 de la mañana Y nosotros seguimos aquí Con quienes serán los protagonistas A partir del 22 de junio De este desamor Performance, palabra mágica Así se presenta el espectáculo Que tendrá en La voz, quien va a hacerse cargo De, de llevar Los los textos hasta el público Arajati Y quien va a ponerle su sello musical Don Mario Beltrán Que ya sacó a, a la señora ¿no? Que la, la tenía en sarcófago está, en <risas> está afinada Así que se van a despedir contándonos algo más del espectáculo, para que la invitación para el 22 sea, vamos a redondear. Vamos vamos a hacer eh, una poesía que habla de algo que nos toca vivir a diario, que es la muerte, la muerte se vive a diario, eh, desde otro punto de vista, ¿no? Está planteada uh -huh. esta poesía, eh, no va a ser representativa totalmente de lo cómo se desenvuelve el espectáculo, Muy porque bien. es... Un momento especial del espectáculo Pero bueno, tiene tiene su, su tono ¿no? También. ¿Esto es de Dulce o No, o de es de Don Jaime Don Jaime que ironiza sobre no la me muerte Don Jaime Salínez no dice Que costumbre tan salvajista De enterrar a los muertos De matar vacilarlos, de, de borrarlos de la tierra, es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja... ...la introducen... ...le ponen lajas encima... ...y luego tierra... ...tras, tras, tras... ...paletada tras paletada... ...terrones, polvo, piedras... ...apisonando, amacizando... ...ahí te quedas, de aquí ya no sales... ...me dan risa luego las coronas... ...las flores, el llanto... ...los besos derramados... Es una burla ¿Para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse? ¿Hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo? ¿O darlo a los animales? ¿O tirarlo a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos Ventilada, limpia, con música y con agua corriente no menos dos o tres cada día se levantarían a vivir. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por presentarnos a estos poetas que van a subir a escena con ustedes, Adulce María Loínas y a Don Jaime Sabines, ella cubana, él mexicano, van a estar en la voz de Arahati a partir del 22 de junio, repiten el 29 y en julio tienen dos fechas el 6 y el 13, ¿a dónde? en la sala Brilla Cordelia allí en Presidente Perón 1926 gracias por la visita, gracias, gracias. por la poesía gracias, gracias por todo, hasta pronto espero que podamos seguir conversando sí, claro que sí, y alguna de esas noches andaremos por ahí buenísimo, buenísimo. buenísimo. te esperamos nos queda de acá hasta las 4 de la mañana vamos a presentar el adelanto del capítulo de Funes, El Memorioso que vas a escuchar hoy a las 23 por AM750, el eje será punto final, vamos a festejar los 97 años del maestro Horacio Salgan vamos a recordar a Ella Fitzgerald bueno, eso será algo de todo lo que vas a escuchar hasta las 4 de la mañana pero a las 3.30 te sigo vendiendo el final Cassandra Wilson All uh right. -huh. I mm -hmm. Just like my sweet honeybee Yeah, mm -hmm. a lot of honey, y'all It sounds just like my sweet honeybee mm -hmm. He's been all around the world Making money Now you're gonna bring it back home to me, sail on, sail on my little honeybees, sail.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 Tipos de whisky Whiskypedia En 7.50 Gustavo Campana Empieza de cero Y hasta las 4 En AM750 Mensajes que van llegando al 53546655 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Este, quería contarles que Mario Sabinia fue medio un inspirador. Yo viajaba por por México por el año 99. Eh, de mochilero me fui de, por toda Latinoamérica retratando aborígenes de Latinoamérica y me lo encontré a, a Sabine. Y se eh, produjo un libro de él y me, me regalaron un, un ejemplar de, de, de Jaime Sabine. Después compré uno que está dedicado que está este, con el duelo de mario Benedetti otro otro autor que me, que me inspiró es mario Palleras este guatemalteco que no se encuentra nada en el país del pero es precioso los, ese, los unas poesías que escribió desde la selva a su mujer este muy muy bueno el programa y quisiera saber dónde es el 22 para, para visitarlos y quizás llevar algunas fotos ¿no? que estén muy bien gracias Te reiteramos entonces, el sábado 22 de junio, en la sala Brisa Cordelia, allí se va a montar Desamor, este espectáculo de, de poesía que tiene a Arajati como la, la persona que le pondrá su voz a estos textos, y Mario Beltrán, el hombre que con su guitarra terminará de construir la la escenografía de la noche. La sala está en Juan Domingo Perón 1926 1926 Desamor, performance, palabra mágica Y por allí también lo importante es el hecho de sumar datos Sobre don Jaime Sabines, este mexicano que como decíamos Seguramente mucha gente a partir de este espectáculo va a, va a descubrir ¿no? Porque no se trata de un poeta de uso cotidiano entre nosotros por lo menos Música este señor nació el 16 de junio de 1916 maestro gracias salgán feliz cumpleaños Horacio Salgan tendría 13 o 14 años cuando las necesidades de la familia, bolsillo flaco, ollas vacías hicieron que el hombre tuviera que salir a, a transformarse de pianista del conservatorio municipal a pianista en los matines de algunas salas de, del cine de, de su barrio. Tocó después en orquestas de baile, casamientos, lo que pintaba pronto, el hombre llegó a Radio Belgrano y cuando puso un pie allí, cambió su historia. Primero acompañando al dúo folclórico Martínez Ledesma, dúo que había sido llevado de la mano por el mono Villegas primero y por el maestro Carlos García después. mira qué, qué nombres. Hasta que a los 20 años lo descubrió Roberto Firpo, nada más y nada menos, lo llevó a su orquesta y... Y ahí comenzó la historia tanguera de Horacio salgán que después pasó a ser el principal arreglador de Miguel Caló, hasta que en el año 42 el tipo dijo, es tiempo de soltar amarras, comenzar a armar una orquesta propia con un sonido diferente. Tendremos mucho más Horacio Salgan a lo largo de la madrugada. Primero escuchaste La Llamó Silbando, de Salgan, y una grabación del año 1952. Después, Mal de Amores, de Pedro Laurenz, y la grabación del Quinteto Real, de 1964. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4 Prohibido Amanecer En AM750 Hoy estamos de estreno en Prohibido Amanecer Te vamos a presentar de Dejaú Vas a escuchar por ahí lo que ya escuchaste Y si no tuviste la oportunidad De estar ahí presente en la radio Cuando estuvo Silo Fogliata Vas a tener la oportunidad de de rescatar gran parte de lo que nos dijo. Y así vamos a hacer con cada uno de los históricos que han pasado por esta mesa para que no se pierda ese mensaje, acompañarlo con su música, con lo que están haciendo ahora, pero para que no se pierdan esos minutos de radio que son realmente muy muy valiosos para nosotros y para ustedes. Ciro Fogliata está tocando con las Blue Sets, está tocando con Aldana Aguirre, bajo Juliana Merelo batería, Florencia Hurita guitarra y presentó el primer disco de Las Blue Sets hace muy pocas semanas, a mediados de mayo, aquí en, en la Trastienda. Así que hablando de su presente y de su pasado, Ciro Fogliatta en Déjà Vu, en prohibido amanecer. <música> juanito moro el, claro. el hijo de moro esa banda estuvimos un año ahí luchando este llegamos a sacar un disco pero bueno la banda como pasa a veces no eh, el tiempo te pone en tu lugar y sí. la, la banda se desarmó no pudimos seguir y yo estaba tocando con botafogo de invitado eh, y, y haciendo mis cosas solas de solista de blues no sí. el blues se puede tocar solo y con mm. dúo no es, sí. un, es un género muy este en ese sentido muy Muy bueno para, para, para... muy espontáneo Pero bueno, fui a tocar a Mendoza una vez con una, una chica, una baterista Tenía un trabajo en Mendoza para ir, me pagaban nada más que un músico más uh -huh. Y yo la había conocido, esta chica ya tocada, muy jovencita La había, la había conocido tocando con, con Botafogo, invitado una vez Y le dije, bueno, no querés venir este a, a hacer este trabajo a Mendoza Y yo, vamos los dos y tocamos con músicos ahí Y bueno, estuvo muy bueno el trabajo, este, tocamos en un club privado, ahí, muy, muy lindo, eh, hicimos un pase primero nosotros, batería y piano, ¿no? Y, y luego con los chicos de Mendoza. Y cuando volvimos, bueno, yo creí que terminaba todo ahí, sí. y ella dijo, ¿por qué no seguimos ensayando estas canciones? O sea que, y la llamamos a, esta chica, la baterista se llama Juliana Merelo, eh, y la, la llamamos Aldana Aguirre, que era una, una amiga que, que tocaba el bajo también. Y bueno, ahí empezamos como trío a, a hacer, a ver, a ver cómo, sí, sí. Y bueno, se dieron el, el caso que venía de un festival de blues y yo iba a tocar con Botafogo y, y entonces llamamos a una guitarrista y le, le pedí a Miguel que si nos dejaba tocar un par de temas antes de él. ¿no? Y nos dijo que sí, y fui y me tocamos en el festival de blues. Y estuvo muy bueno. Y ahí también vino mi manager, que es ahora mi manager, una amiga que la encont había encontrado esos días. Le interesó el formato. No eh, no fue una cosa pensada, pero se fue dando de una manera medio así, por el estilo, no sé por qué, ¿no? Uh -huh. Y las chicas tocan muy bien y, y aparte, este ahora ya ya tenemos dos años, ¿no?, de, de tocar y un disco ya grabado. Música A tocar el piano eh, aprendí, digamos, este, a leer un poquito de música. Mi papá me compró... papá le gustaba mucho el tango. ¿no? Eh, me compró enseguida Don Juan y todas esas grabaciones claro, viejas. Sí. Claro. Y los tocaba. Y, y cuando venía alguien, ¿no? Decía, nene, venía... <risa> Algo de folclore también. Sí. Eh, pero, claro, enseguida salió rock and roll. Claro. Eh, y, y yo me en, en el secundario conocí este uno... Un, un, un tipo de tocar la trompeta y, nos, y me metí una jazz band. Uh -huh. este, y ahí en la jazz band, este, que era digamos jazz tradicional, claro. Era muy muy este estricto, eran tipo bastante más grande que y, pero te vanendo en un blues, ¿no? y, ah. y, y bueno, pibe, y ahora venía el solo, solo de piano, ¿sí? y, te, eh, aprendí a tocar blues, ¿no? con uh -huh. ellos y, y me pasaron una data muy importante y ya conocé el rock and roll Eh, para los rockeros era un brucero ¿no? pero nunca fui un brucero hasta hace poco digamos hasta hace unos 20 años que me dediqué más en serio ¿no? sí, sí. pero evidentemente sí, me sirvió mucho lo de la jazz band porque aprendí a tocar blues ¿no? uh -huh. y después swing, ¿no? el, el, claro. el, swing este, el jazz que eso está el jazz tiene dos cosas ¿no? eh, sin swing y sin improvisación no existe no, no existe no existe es eso, pero son dos cosas muy importantes ¿no? sí, sí. y el blues yo diría que Tiene, tiene esas particulares también. Eh, el blues es más cancionero, pero eh, el blues hay que sentirlo. Eso, uh -huh. sí, sí. sí, es cierto. Eh, si no lo sientes, podés tener mucha técnica, y todo, pero si no lo sentís, es raro. ¿no? Sí, se sí, puede sí, tocar, sí, se sí, puede sí. tocar cualquiera, por decir algo, ¿no? Pero llegar profundo al blues, este, y a veces, veces, sí, posiblemente sea gente... Los negros este son los los, los que lo tienen en sí, la sangre, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Ellos pueden, cualquiera puede cantar. Nosotros nos tenemos que forzar un poco más, ¿no? Sí, sí, pero sí. somos los que respetamos ese ADN. Sí, decimos, totalmente. No, Ustedes totalmente. que son los padres de la criatura, sí. nosotros seguimos. seguimos sí, el y ellos son muy, muy piolas. Muy... Eh, respetan mucho todo lo que toca. Yo no, no he visto nunca un, un negro que... Por supuesto que hay, hay un montón de, de estrellatos. Yo en creo, la condición a... humana dando vuelta por Puerto Rico, nah, sí, ¿no? Está pero bueno, está, normal, está ¿no? bueno, acá acá hay mucho blues ahora. Está bien porque es formativo. Solo recomiendo a los, a los que le gusta el rock, sobre todo, ¿no? Al movimiento rock argentino que se acerquen al blues, ¿no? No, no a lo mejor para dedicarse, pero que hay, hay mucha data, ¿eh? Claro. Sí, hay mucha data que le va a servir, le va a servir para toda la música pop, rock sí. and roll, es muy interesante. te olvido en esta aguda y triste realidad puedes dormir por siempre no salir más Tengo una carrera demasiado larga como para no, no tener esa oportunidad y, y es muy bueno, es muy bueno que se junten las generaciones, este yo creo que en, en todos los aspectos sociales, sí. ¿no? Sí, claro. yo nunca me voy a olvidar del gran alcalde que tuvo Madrid, que fue increíble, un político tierno galván, ¿no? Claro. Este, él, él decía que no le gustaban los viajes de los jubilados todos juntos le gustaba que se mezclaran los niños con los, con los... y es verdad ¿no? ju... eh, en el caso de la música hay una digamos, hay un intercambio muy interesante ¿no? porque uno no deja de aprender cosas ¿no? y, y, y el que está empezando vos le puedes pasar un montón de cosas que este, si es receptivo este lo... no, la, la música se te mete y es una cosa que es una influencia, digamos, de la vida, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, eh, cuando de cara a un trabajo se puede este tomar, eh, digamos, la experiencia como tomar también la, la sangre joven, ¿no? Sí, sí, Porque los músicos, sobre todo en el rock, este tiene una particularidad, ¿no? Que uno no les dice todo lo que tiene que hacer. Ajá. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Ellos tienen que poner su... ¿no? Claro. Eso es lo lindo, ¿no? Los jueves, cuando se juntan a Zampar, ¿por eh, qué? ¿Cuánto tiene de lo que pasaba hace 40 años en la cueva? Eh, si te voy a ser sincero... Sí, poco. Sí. La cueva... Está bueno la gente que se juntó, pero era un mito también la cueva. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la cueva no tenía equipo de sonido. Claro. Era todo instrumental. Esa es la verdad. Sí, sí. Lo que pasa es que hay cosas que... Yo no sé si se sobredimensiona eh... o, o realmente tuvieron esa dimensión en tan corto tiempo, ¿no? Sí. Porque esa época que hablamos de que nosotros estamos tocando la cueva que íbamos a la perla, eh, no duró ni un año, sí. duraron unos meses, ¿no? Sí. Pero claro, ahí se empezaron a juntar gente que vos decías, ah, bueno, este, lo, los manales, los... Miguelito, Miguel Abuelo, por sí. ejemplo ¿no? que Es venía. cierto que también fue mucho en poco tiempo Eso también sí. es cierto ¿no? y, claro, Hubo sí. un mendaval sí. ese, También, ese también las bandas, ¿no? En poco tiempo grababan mucho claro. Yo recuerdo con Los Gatos haber grabado 6 discos en 2 años y medio claro. también, ¿no? Es una barbaridad sí. eh, y, O sea que, sí era, Sucedía todo muy todo muy rápido Muy rápido Y, y acordate que los discos tenían... Eh, nos pedían todas canciones buenas ¿no? sí, sí. <ríe> y eran 12 canciones como mínimo ¿no? y ahora cambió mucho no ahora uno puede sacar una canción y cha soportar Toda mi vida es un blues el dolor una vez más Toda mi vida es un blues con algo de jazz moderno con momentos de pasión con los bailes de salón con amor y desencuentros Toda mi vida es un blues a esperar y soportar Toda mi vida es un blues El dolor una vez más Fue así la primera vez Del taxi te vi bajar Yo no quise demostrar Todo lo que me gustabas Una mina si buscaba Toda una eternidad Toda mi vida es un blues penar y soportar toda mi vida es un blues el dolor una vez más sentadas en una mesa mis dos mujeres selectas una me vio nacer profeta la otra recién conocida mi vida se vio partida y fue mi noche perfecta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 Campana de Largada Prohibido amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 en AM750 Una hora 45 minutos han pasado del nuevo día de este sábado 15 de junio del año 2013 El pronóstico del tiempo indica para el día de hoy Una máxima de 16 lluvias durante todo el domingo Y sin paraguas, lunes y martes De acuerdo a lo que marca el pronóstico extendido ¿Qué es lo que hay que saber a esta altura del partido sobre el tema ley de medios? Bueno, fundamentalmente dos cosas Primero, que en la República Argentina ya es la Corte Suprema La que tendrá la responsabilidad de fallar sobre todas las cauterades que Clarín impuso hasta este momento para que no se cumpla en su totalidad con esta ley de la nación. Esto por un lado. Pero por otro lado, y a nivel continental, porque por supuesto que la Argentina en esto ha sido algo así como el, el gran mascarón de pruebas, se ha convertido en, en el gran referente del continente. Ecuador aprobó en el día de ayer su ley de medios y lo hizo teniendo en cuenta un dato que yo creo es histórico Desde ya para Latinoamérica, no sé, habría que ver si hay algún tipo de antecedente en el mundo. Figura como ley nacional el linchamiento mediático, la condena al linchamiento mediático. O sea, se condena el hecho de que en forma reiterada, a través de distintas informaciones falsas, que se publiquen con el fin de desprestigiar o reducir las ...la credibilidad pública... ...de personas físicas o jurídicas... ...haya pena... ...que la mentira tenga pena... ...y esto realmente... ...es un dato muy singular... ...esto que se acaba de aprobar en el Ecuador... ...un país... ...que como el nuestro se vive... ...y quizás sea Venezuela el otro... ...el otro parámetro que podamos tomar... ...a nivel de Latinoamérica... ...donde se vive... ...una especie de, de pelea por el modelo de país... ...utilizando los medios de comunicación como el gran partido opositor bueno, en Ecuador se vive una situación muy parecida a la nuestra muy parecida a, a la de Venezuela el gran dato entonces, el que seguramente no aparecerá hoy en las tapas de ninguno de los matutinos monopólicos es que apareció la figura del linchamiento mediático o sea, la condena a la mentira Antes del Info, un poquitito de John Lee Hooker en esta madrugada de Jazz y Blues. I want my body bare down in jackson city my body buried, bare bare bare down in jackson city I'm away, baby, I won't be back no more, that's all, you know I'm going away, I'm going away, baby, and I won't be back De la mano de John Lee Hooker Con I Won't Be Back No More Llegamos a las noticias Faltan 10 para las 2 Tiempo de informarnos en AM750 ...y cincuenta en 750 ...Argentina Avanza, Derecho a la Información. Hora una, cincuenta minutos... ...humedad sesenta por ciento... ...temperatura 10 grados, dos décimas. El juez indagará a los maquinistas del tren Sarmiento... ...Jorge Rodríguez tomará declaración a los dos motorman... ...que protagonizaron el accidente en Castelar... ...mientras que ingenieros convocados por el Ministerio del Interior y Transporte... ...comenzaron con los estudios en el lugar del hecho. Daniel Alberto López y Eduardo Ahumada... ...están acusados de estrago doloso seguido de muerte... ...y ambos siguen incomunicados. Por otro lado, los guardas que viajaban en cada una de las formaciones... ...declararon como testigos y aseguraron que no notaron nada raro antes del accidente. La mesa de enlace comenzó un paro agropecuario por cinco días... La medida de fuerza fue decidida después de recibir los reclamos de protesta... ...en nueve asambleas de productores en distintas provincias. La Federación Agraria Argentina prepara un acto sobre la autopista Rosario-Buenos Aires... ...que será a las 10 de la mañana en el cruce de la misma con la Ruta 90... ...y contará con la presencia del presidente de la entidad, Eduardo Bucci. pelota Argentina le ganó a Guatemala por 4 a 0 en un partido amistoso... Con tres goles de Messi y uno de Augusto Fernández, la selección nacional superó de visitante al conjunto guatemalteco. De esta manera, el mejor jugador del mundo superó a Maradona en cantidad de goles con la Celeste y Blanca y comparte la tabla con Crespo. Javier Mascherano habló sobre su compañero del Barcelona y opinó sobre el partido. Va, va camino, obviamente, a también a batir récord en la selección como lo ha hecho en el Barcelona y, bueno, la verdad que me alegro por él. ¿no? Estos partidos son siempre cuando los ganás eh, no sirven de nada, pero cuando los empatás lo perdés eh, eh, ¿viste? todo el mundo está alerta creo que son partidos peligrosos donde te lo tenés que tomar siempre en serio porque estás vistiendo la camiseta de la selección argentina y, y creo que hoy el equipo desde el primer minuto se lo tomó en serio y por eso eh, se vio la diferencia entre los dos entre los dos equipos, no obviamente tenés el mejor jugador del mundo, tenés delanteros como la y como el Kun jugadores de experiencia como Colochini eh, que, que te dan un salto de calidad, pero pero bueno te digo que son partidos peligrosos en los cuales si no entras bien y con la concentración adecuada podes sufrir Juan Manuel Aval Medina presentó la Copa Juana Azurduy que recibirá el campeón del torneo final El jefe de gabinete mostró en casa de gobierno la copa y las medallas que le serán entregadas al ganador del torneo de primera división de fútbol que surgieron del sexto concurso nacional de diseño IVECO, Diseña una pasión. El ganador de esta edición es Pablo Vera, de 24 años, estudiante de cuarto año de la carrera de diseño industrial en la Universidad Nacional de Misiones, quien resultó elegido entre 30 estudiantes de diseño industrial, diseño gráfico y arte de universidades de todo el país. 65% Temperatura 10 grados Dos décimos Tatiana Kushnir 7.50 avanza Derecho a la información Gustavo Campana De 0 a 4 Prohibido Amanecer Con Funes estamos viajando en el tiempo. Es un viaje de 30 años, entre 1983 y el año 2013. Estamos repasando los 30 años de democracia en la República Argentina. Estamos sumando historias para que el 10 de diciembre, cuando llegue el día del festejo redondo, ya podremos tener, por lo menos, lo más importante momento. ...de ese lapso histórico... ...ya totalmente sintetizado, repasado... ...y podremos ofrecerlo en formato de decidía... ...a cada uno de ustedes. La máquina del tiempo nos llevó... ...hasta finales de la década del 80... ...a uno de los aspectos más polémicos... ...de la presidencia de Raúl Alfonsín. Vamos a ir hasta punto final... ...vamos a escuchar a protagonistas... Vamos a analizar ese tiempo histórico. Punto final. Funes el Memorioso. Lo vas a escuchar completo hoy en la noche a las 23. 1987 En plena campaña electoral, los organismos defensores de los derechos humanos reclamaban aparición con vida y castigo a los culpables. No estaban dispuestos a ceder concesiones a los genocidas y subrayaban que la impunidad del presente iba a fabricar a los golpistas del futuro. entre la civilidad y las fuerzas armadas pero necesitamos fuerzas armadas de la nación, de la constitución de la democracia y no señores feudales que porque tengan algunos ganadores de La respuesta de los dos partidos mayoritarios se basó en posiciones que en lugar de contemplar la lucha histórica de madres abuelas y familiares pretendió domesticar el histórico reclamo mientras Ítalo Luder señalaba que era imposible juzgar a los militares después de la autoamnistía Alfonsín hablaba de juicios condicionados y coqueteaba de a ratos con la teoría de los dos demonios La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines El radicalismo sacó provecho de una diferencia que si bien no completaba la ambición de los organismos era sustancial en el modelo y los votos se multiplicaron Nosotros teníamos muy en claro que para estabilizar la democracia, si no lo hacíamos apoyándonos en, en, en la memoria, la verdad y la justicia, era imposible. Leopoldo Moró, Unión Cívica Radical. Si nosotros claudicábamos en ese sentido, hoy no, estuvi, no, no estaríamos viviendo democracia en la Argentina. Por eso nos opusimos fuertemente en la campaña electoral a la propuesta del peronismo encarnado por Luder, que sostenía la vigencia de la ley de autonomistía que se habían dictado los militares. Ese fue otro factor, me parece a mí, decisivo en el resultado electoral. es lo que va a hacer la unión cívica radical desde el gobierno para superar esta tremenda crisis que padecemos? Lo primero, el Estado de Derecho el imperio de la ley emanada de la voluntad general para que todos los hombres sepan inclinarse ante la matestad de la ley y ningún hombre tenga jamás que inclinarse ante otro hombre. que recurra a la justicia en ella encuentre en ella lo que corresponde en el marco de la ley y en la respuesta cabal a principios de la democracia y en el respeto que corresponde a los derechos humanos sin baños de sangre ni desaparecidos ¡Aplausos! se entienda como la necesidad de servir al hombre en su dignidad y terminemos de una vez para siempre en la Argentina con ese flagelo que de alguna manera pesa sobre nuestras espaldas sobre todas porque no siempre hemos levantado nuestra voz como corresponde para terminar con él yo les aseguro a ustedes Uno de los primeros mensajes que enviaré al Congreso de la Nación será un proyecto de ley modificando el Código Penal para establecer la misma pena al torturador para la derogida. fue se produjo la apertura electoral había dos posiciones políticas que eran la de lo luder y la de raúl alfonsín Canión, comisión provincial por la memoriader planteaba que la autonomnía de los militares había producido efectos jurídicos y por tanto por vía del artículo 2 del código penal no se podía revisar nada pese a que ya había habido algunos jueces que se habían pronunciado diciendo que era inconstitucional Raúl alfonsín por el contrario planteaba que el juzgamiento pero un juzgamiento eh, condicionado un juzgamiento eh, que eh, lo dice en la campaña electoral hay que juzgar a quienes elaboraron los planes e impartieron las órdenes eximir por obediencia de vida a los que cumplieron las órdenes y juzgar también a los que se excedieron de las órdenes o sea, que se había robado algo por ejemplo, y, te, y digo esto porque hay casos concretos por ejemplo, hay sumarios internos en el ejército y que se le ha hecho algún cabo porque se robó una bolsa de papas. O sea, secuestrar, trasladar al centro clandestino, torturar, arrancar las uñas los pies, aplicar la picana, era cumplimiento de órdenes. Pero robar la bolsa de papas era exceso en el cumplimiento de la orden. Ese era el diagrama de Alfonsín. La auto amnistía decreto 22.924, fue dictada el 23 de marzo de 1983. ...declares extinguidas las acciones penales emergentes... ...de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva... ...desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden asimismo sí ...a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas. Cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende los delitos comunes conexos ...y a los delitos militares conexos Es que por esta vía... ...podremos aplicar... ...aquella verdad... ...que los hombres de fe... ...la extraemos del Evangelio... ...y los que no tienen fe... ...también... ...seguramente la conocen... ...aquella verdad que dice... ...el que tenga las manos libres... ...que tire la primera piedra... ...seguramente al formularlos así humildemente sinceramente con todo carácter esta pregunta a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos Alfonsín envió al Congreso un proyecto para derogar la autoamnistía y esta fue la primera ley aprobada por el Congreso argentino tras la restitución de la democracia la convicción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 El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero, ordenaba enjuiciar a los dirigentes de ERP y montoneros. Y por el segundo, ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar hasta la guerra de Malvinas. Ese mismo día, 15 de diciembre de 1983, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Un grupo asesor a la medida de la política oficial y lo hizo en lugar de ordenarle a la bancada oficialista que apruebe una comisión investigadora bicameral en el Parlamento Argentino. Y nosotros tuvimos un debate muy fuerte dentro del bloque de diputados entre los que sostenían que había que crear una comisión investigadora del Parlamento para investigar los hechos de violación de los derechos humanos y quienes sosteníamos que había que crear una comisión independiente como fue finalmente este, la CONADEP. Los que sostenían lo de la comisión investigadora decían que era el Parlamento en el ejercicio de la soberanía popular el que tenía que hacer la investigación. Y los que sosteníamos el punto de vista contrario decíamos que podía aparecer como una revancha de la corporación política este frente a la corporación militar y que lo que teníamos que hacer además para garantizar este, credibilidad en la investigación era crear una comisión independiente con representación parlamentaria pero independiente. Y ahí sale el proyecto de creación de la CONADEP que tuvo representación parlamentaria pero solamente del radicalismo, los otros partidos se negaron a integrarla salvo un diputado Eh, demócrata cristiano que tenía un hijo desaparecido que ahora no recuerdo. Augusto Conte. Augusto Conte, McDonald's, uh -huh. exactamente. Pero bueno, esto no significaba, en, en tanto los que sostenían una posición como la otra estaban con en que había que llevar adelante un proceso de investigación de la violación de los derechos humanos. ¿no? La interna del radicalismo aparecerá en toda su dimensión en las discusiones del rumbo el Mariano Adelanto del programa que completo tendrás esta noche a partir de la hora 23. Estamos repasando los 30 años de democracia en la Argentina, 1983-2013. El tema de esta noche, punto final. ...que se oponían a esto. Había dudas, sobre todo de ciertos sectores de lo que podríamos llamar la vieja guardia radical. ...no. Hasta las 4 prohibido amanecer en la M750 Nació el 25 de abril de 1917. Murió un día como hoy, pero de 1996 en la Fitchera. He'll come along The man I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way I'll do my best To make him stay He'll look at me and smile And I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word Maybe I shall meet him Sunday Maybe Monday Maybe not Still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday will be my good news day You build a little home Just meant for two from which I'll never roam who would would you and so all else above I'm waiting for the man I something you come along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 And though it seems absurd, I know we both, I know we both, I know we both, both, won't say your word shut up, not a sound. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not, still I'm sure meet him one day, maybe Tuesday will. Just meant for two From which I'll never roam Would, would, would, would, would you And so all else above I'm waiting for I'm waiting for the man And the man in your love and Someday you'll come along The man I love And he'll be big and strong The man I love So no, it seems up Treats me all so mean. But I dig that man Yeah, I dig that man Tell me about my man, Keeter Oh, is that the way he is? He's a dirty old man What you say? I dig my man My crazy man My man's from Hamburg My crazy man He's out of sight, my man Yes, he's out of sight, my man Yes, he's out of sight He's crazy, crazy He calls me Well, I dig him I dig him Oh, I love him What you say, Kether? That's my man That's my man Doo pee doo ee doo wa Doo doo doo waiting for the better I'm waiting for Si pedimos Tres nombres Tres que identifiquen a lo mejor De, de la canción A la hora de hacer jazz y, y meterle además Esa mixtura melódica Que fue llegando con los años eh, Tres voces femeninas 11 de cada diez Van a decir Ella Fitzgerald, billy Holiday, Sarah Boban Si pedimos historias que tengan que ver con el dolor, con la pobreza, con abandono, con tristeza. 11 de cada 10 van a decir Elavigeral, Billie Holiday y Saraboga. Es increíble cómo el factor común que une a estas tres mujeres, que une a estas tres voces irrepetibles, que une a estas tres intérpretes fundamentalmente singulares, tenga que ver con con el dolor en sus distintas caras. Abandono, prostitución, drogas, infancias muy duras. Bueno, en este caso, la Fichera sufrió el abandono de su padre cuando era muy chiquita, mamá era la bandera, la pobreza reinaba en casa y lo mágico llegó de la mano del jazz cuando a partir de 1910 34 Cuando ya hacía dos años Que había muerto su madre En un accidente automovilístico Se ligó a ese mundo Que finalmente cambiaría para siempre su vida Entre 1934 y principios de la década del 90 Más o menos 1993 Están los 60, 61 años de carrera de esta mujer inigualable que murió un día como hoy pero de 1996 someone someone someone you, personal tale Do nothing till you hear from me Pay no attention to what's there Why people tear the sea Primero el hombre que yo amo, después no haré nada hasta que oiga de mí. Ella Fitzgerald murió un día como hoy, pero de 1996. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Gustavo. Gustavo. Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Siempre se dice, y con razón, que el gordo Troilo eligió a los mejores a la hora de buscar cantantes. A algunos los formó, a otros los encontró ya bastante formateados, pero siempre a los mejores. Déjenme agregar que quizás la segunda orquesta que siempre contó con los mejores a la hora de hablar de voces fue la del maestro Horacio Sargán. Y en ese sentido se pareció muchísimo a El Gordo Troilo. Así que para recordar a los cantores de Horacio salgán hoy que estamos festejando su cumpleaños, hacía un día como hoy, pero de 1916, vamos a destacar a dos que fueron parte de esas dos orquestas, la del Gordo y la del maestro Horacio salgán Arrancamos con Edmundo Rivero y su versión con la Orquesta de Sargan del año 62 de Yo te bendigo. y el bordonear de una guitarra y por eso cuerdas el dolor paso llorando y una voz que la pena desgarra tanto de este modo su cruel dolor y yo te bendigo pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen pues el rencor no ha cabido en el pecho de un día se llenaste de luz e de amor leco pasaba un coche cual que la guardia terminou la luz emploró ...de un farol... ...como un ladrón... ...de un farol... ...el otro cantante que compartió las dos orquestas... ...la del gordo Troilo y la de Sergán... ...fue el polaco Guzineche... En sus ojeras un de la hoquera de su corazón Aquella marqueta de la risa loca Se pintó la boca por besar un cló Cruza del palco hasta el coche La serpentina nerviosa e infina Como un pintor escobroche Sobre la noche del carnaval Dime quién sos vos Decime dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujerecita que buscas Sácate el antifaz Te quiero conocer Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad Descubrete por fin Tu risa me hace mal Detrás de tus desvíos Oh, no, no, A lo largo de toda esta madrugada seguiremos festejando el cumpleaños de don Horacio Salgan, que nació un día como hoy, pero de 1916. Pasó Edmundo Rivero cantando con la orquesta del maestro Yo te bendigo y después Goyeneche y siga el corzo. Acá no hay nada prohibido, all right, all right, all right, all right. excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM750 De los archivos olvidados, hoy rescatamos a The Jarvis. A ver, no es porque nadie sepa de quién se trata ni porque cuando los mencionas nadie pueda, qué sé yo, plantearte que por ahí pasaron Clapton, Jeff Beck o Jimmy Page sino porque... No suenan en los medios parte de eh, qué sé yo de lo que quedó guardado en el, lo mejor del arcón de la música popular contemporánea y ahí están como en una pieza de museo sin embargo pocas bandas pocas bandas han sabido brucear como esta que tenía a un montón de inglesitos cantando como los negros del valle del mis Mississippi Suele contar Clapton Que allá por finales de los 50 Adolescentes ellos Escuchaban por radios de onda corta Que era lo que llegaba De la música de estos negros Que terminaron siendo mucho más Respetados en los escenarios británicos Que en los escenarios del sur De los Estados Unidos Donde por supuesto reinaba El racismo Y todavía Tenía vida el Cucuclán Vamos a Vamos a recordarlos Arrancando por la versión de los Jarvis de Soy un Hombre. Más allá de los cambios y de las distintas reuniones que se dieron a partir de la década del 90, la edad de oro de esta banda está del 62 al 68. Sonidos de la época, Chef Blues de Jeff Becker. Ahí los tenés. si no los conocías agendalos, si ya los conocías los pudiste volver a disfrutar con ese sonido que insisto parece guardado en un cajón y nadie quiere volver a, a poner en un medio de comunicación como si estos tipos no sonaran bien de Sharpers y La Escuelita, si querés de Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM750 2 horas 44 minutos ya pasaron del nuevo día de este sábado 15 de junio de 2013 la temperatura para capital y alrededores 10 grados 2 décimas la máxima para hoy 16 grados dicen que para el domingo tendremos lluvia durante la mañana y hasta la tarde noche lunes máxima 15 el martes máxima 16 grados noche de blues y jazz de aquí, de allá y de todas partes vamos con Made in Argentina el 2 por 1 es de La Burgonia Gim, de falta volar. Escuchaste a La Borgoña, Made in Argentina, Rock Made in Argentina, Alejandro Marchese en guitarra, Matías Giliberti en batería, Pablo Tuqui Estrioni en guitarra y coros, Sergio Jiménez en el bajo, Sergio Grigüel en la segunda guitarra, Fede López en la armónica y la voz de Martín Aguilera. Esto fue La Borgoña. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información.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 Los efectivos policiales inspeccionan el subsuelo del edificio ubicado en Rabiniani 2360 en el barrio porteño de Palermo. El juez santafesino Juan Carlos Viena denunció amenazas por el seguimiento del narcotráfico. El magistrado y autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia declararon haber sido amenazados como consecuencia de las investigaciones para esclarecer crímenes relacionados con el contrabando de drogas. El gobernador, Antonio Bonfatti, les brindó su apoyo y expresó que no van a claudicar en su propósito, por más que algunos intenten detener este proceso con intimidaciones. Se realizará un encuentro de jueces de superiores tribunales y cámaras sobre estándares en temas de género. Se llevará a cabo el próximo lunes en la Sala Gorostiaga, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales y es organizado por la Oficina de la Mujer del Máximo Tribunal. Durante esta jornada se rendirá cuenta sobre los principales programas que se llevan adelante en todo el país y se informará sobre las últimas convenciones y recomendaciones de organismos internacionales. pelota Caruso Lombardi dijo que San Lorenzo recibió ayuda arbitral. El técnico de Argentinos Juniors mostró su desconfianza con su par Juan Antonio Pizzi y lo acusó de ser poco profesional. Además, aseguró que San Martín de San Juan también fue favorecido en el último partido. ¿No hay partido invicto? ¿Y por un tiempo malo vas a sacar los mejores jugadores que tenés? Me pareció raro. Si el técnico llega a hacer eso, muy poco profesional. Porque sacar a cuatro jugadores titulares en un partido tan importante para nosotros, para la institucional nuestra, para la de cualquier otro equipo, yo defiendo el mío, mi equipo. Ya bastante me tengo que comer la de Racing Quilmes. Ahora me tengo que comer la de San Lorenzo también. Yo no subestimo a nadie, pero si vos estuviste dándole palo a Própez y a Marciel toda la semana, y después sacaba Bufadini, que no quería que te la molestes nunca, que contra Rafaela le perdonaba una amarilla que hubiera sido roja casi, para que no hiciera la a la lisa amarilla y jugaba siempre titular y no lo dejaba hacia la Libertadores con la Y resulta de saca del equipo, me parece muy raro. Pero si usted con un equipo, los partidos, si no partido no ¿cómo un equipo así, independiente cuando nosotros dependemos también de ese partido? Comienza la Copa Confederaciones en Brasil. El conjunto local dará inicio al certamen y se enfrentará a Japón por el Grupo A. El torneo sirve para probar la organización del país a un año del Mundial e ir viendo cómo lucen los estadios nuevos o remodelados. Humedad a 65%, temperatura 10 grados, 2 décimos. Tatiana Kushnir. 7.50 avanza derecho a la información por algo hay que empezar empezamos de cero hasta las 4 prohibido amanecer en am750. El piano de Duke Ellington y el saxo de John Coltrane se encontraron por única vez en septiembre de 1962. Representaban a dos generaciones del jazz de los Estados Unidos. Uno ya una estrella consagrada y el otro un hombre que comenzaba a tener luz propia. Se juntaron un par de semanas allá por septiembre de 1962. Hicieron un álbum antológico, tan histórico como como cortito. Son 35 minutos y monedas los que quedan sintetizados en 6 o 7 temas. Primero escuchaste a Angélica. Y nos vamos con The Feeling of Jazz. Pasó por Sociedades Perfectas, aquel dúo que se unió nada más que un par de semanas en septiembre del 62, Duke Ellington y John Coltrane. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. vamos repasando la carrera musical de Horacio Salgán porque el maestro nació un día como hoy pero de 1916 De 1964, salgán y Don Agustín Bardi. No es menor el dato del año, porque hay que tener en cuenta que es la segunda orquesta que reúne salgán con grandes restos de la primera. Pero después de haber sufrido algunos portazos en la cara, el hombre terminó por desarmarla ya por el año 47. Y después de tres años de silencio, la rearmó en el 50 quién le pegaba esos portazos en la cara Bueno, algunos directores de radio de la ciudad de Buenos Aires que entendían que ni el cantor ni la orquesta sonaban demasiado bien cuando en realidad eso de el ritmo este sincopado era una de las grandes fórmulas que tenía Salgán guardada como nace en la manga quién era el cantante que no sonaba bien Edmundo Rivero cuál era la orquesta que sonaba tan mal la del maestro Horacio Salgán Una noche se conocieron en Jamaica, ese boliche mítico de la ciudad de Buenos Aires de finales de los 50. Allí tocaba el maestro Salgán y un buen día cayó Ubaldo de Lío. A partir de ahí, el matrimonio musical, un dúo, una sociedad perfecta entre la guitarra de De Lío y el piano de Salgán. El otro gran gran dato que no hay que perderse de la historia del maestro si no lo tenés, si estos recuerdos a vos te enganchan en esto de descubrirlos, es el Quinteto Real. Formado en 1960, la primera de las formaciones del Quinteto Real, con Salgan en piano, Enrique Mario Franchini en el violín, Pedro Laurens y su bandoneón, De Lío en la guitarra y Rafael Ferro en contrabajo. La orquesta... El dúo condelío, el Quinteto Real, son los tres grandes datos de la historia musical del maestro Horacio Salgán, que nació un día como hoy, pero de 1916. 100, a fuego lento, antes aquellos tangos camperos y en el arranque de este segmento Don Agustín Bardi a fuego lento con la orquesta del 64 aquellos tangos camperos con la segunda formación del Quinteto Real en el año 2000 y Don Agustín Bardi con la orquesta de salgán del año 64 Horacio salgán nació un día como hoy pero de 1916 Campana de Largada prohibido amanecer Gustavo Campana hasta las 4 en AM750 segundo adelanto de Funes el Memorioso que podrás escuchar completo esta noche a la hora 23 seguimos repasando los 30 años de democracia en la República Argentina 1983 1983 2013 Punto final Antonio Trócoli, por entonces ministro del interior y heredero del balvinismo Fue el encargado de plantar la bandera de la teoría de los dos demonios Al prólogo del nunca más, Trócoli le agregó una parte destinada a desdibujar las palabras de Ernesto Sábato La segunda mitad de ese prólogo resumió el trabajo de la CONADEP y son las mismas palabras que el presidente de la comisión pronunció cuando le entregó a Alfonsín el informe final. el nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Ernesto Zabato. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los sabias corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestina individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres. Madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos e influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios, la respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido. Pero el ministro del interior se encargó de fijar la posición de una parte del radicalismo cuando antecedió a Sábato en el prólogo del libro. Porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada. Porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, todo era posible. Desde gente que propiciaba una revolución social, hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la regada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios. Muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil. Periodistas que no eran adictos a la dictadura. Psicólogos y sociólogos. Jóvenes pacifistas monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura, en su mayoría, inocentes de terrorismo, y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento, o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometido a suplicios infernales, ignorante de su destino inmediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río al mar, o reducido a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas sino que conservaban atributos de la criatura humana la sensibilidad para el tormento la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer la infinita vergüenza por la violación en público seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor sino y quizá por eso mismo guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza para Antonio Trócoli ...las cosas fueron muy distintas. Durante la década del 70... ...la Argentina fue convulsionada por un terror... ...que provenía tanto desde la extrema derecha... ...como de la extrema izquierda... ...fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia... ...que durante largos años... ...debió sufrir la despiadada acción... ...de las formaciones fascistas... ...de las brigadas rojas y grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciéndolos, acusados, todas las garantías de la defensa en juicio. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la noción durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Necesitábamos sin duda de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo. Pero nos consta que por encima de ese esfuerzo, han tenido ustedes que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la Unión Nacional. Y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados porque no de la mano de la bondad yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente por lo menos ¿Cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro? Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Las ex juntas militares comenzaron a ser enjuiciadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 28 de diciembre de 1983. En ese momento, las leyes vigentes establecían que los militares solo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito cometido. La falta de voluntad política en las Fuerzas Armadas para enjuiciar a los jefes obligó al radicalismo a un golpe de timón. El 13 de febrero de 1984 el Congreso sancionó la ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar. Se estableció que la justicia... Segundo adelanto del FUNES, podés escuchar completo hoy, desde las 23. En este repaso de los 30 años de democracia, la máquina del tiempo nos llevó Además, al 87. se estableció que las final de los tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal y que si el juicio se demoraba injustificadamente la Cámara Federal podía hacerse cargo directamente de la causa hasta las 4 prohibido amanecer la AM IM750 mini recital de las 3.30 la última parte del programa queda a cargo de Cassandra Wilson Yeah, that whistle blowing Yeah, my baby calling me It's one I'm gonna get on that train It's I don't care where it's going Gonna get on that train mm -hmm. I don't care where it's growing Long as I'm going there will be People said I'm resting I'm going to wonder never since I met that man, I'm peaceful as a child, I'm gonna get on that train, guess I will. to get on that train <clears throat> <clears throat> I don't Ya por mediados de los 70, Cassandra Wilson tomó su guitarra y se convirtió en una cantante folk que con edad universitaria recorría pubs y pequeños teatros. Venía de una herencia bien, bien, bien yacera, hija de un contrabajista, y volvería en los años 80, mediados, fines de los 80, a reencontrarse con el jazz. Y a partir de ese momento se convirtió en una de las intérpretes más importantes del jazz contemporáneo de los Estados Unidos. Cassandra Wilson primero on the strain y después lay lay lay en un formato donde aparece casi irreconocible aquel clásico de los 70 de Lou Rawls más Cassandra light of hand or slight tide Tell me why can't he be wrong? I'm my own someone's dream And some dread to talk with action, causing confusion. How could he know I had nothing, nowhere else to go? A sleight of hand, a sleight of time, tells Cassandra Wilson ganó el primer Grammy de su carrera en 1996 por la mejor interpretación vocal de jazz con el álbum New Moon Daughter. El segundo llegó en el año 2009. Mejor álbum vocal de jazz for Lovely. Cassandra Wilson. Cassandra Wilson. And why?